en el presencia presenta el encuentro con la nudista lo que pasa en el barrio pasa por la 107.3 sin esperanza he escuchado con la certeza de ser perseguido pero fiera el compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las noticias y noticieros de los barrios. Dos minutos pasan nada más de las nueve de la mañana, estamos comenzando una nueva semana aquí por la 107.3 con muchos fríos, sí, ya hay algo de nieve todavía muy finita que se mantiene, muchos fríos, 6 grados la temperatura en este momento, 6 grados también la sensación térmica, el 95% de la humedad este lunes que estamos arrancando con... Muchísima información Pasó de todo Durante este fin de semana Por ejemplo Estuvo el gobernador De la provincia de En Pilar ¿sí? Inaugurando El registro civil En el centro de Pilar Y estuvo Inaugurando una plaza ¿Eh? Así como en el momento Vino Miguel Bachelet Y Néstor Kirchner Dos presidentes Para inaugurar un jardín En San Atilio, El fin de semana tuvo el gobernador De la provincia hablando una plaza Hay que inaugurar Estamos en campaña inauguró una plaza En la localidad De Lago Marcino En el partido de Pilar Pero Pero entre inauguración e inauguración hubo una situación casi de película. Casi de película. No voy a decir nada más, un rato a contar de qué se trata. Entre la inauguración de la plaza en la Don Marfino y la inauguración que realizó también el gobernador Daniel Scioli de la sede del registro civil del Partido Popular, hubo una situación de película. En un rato más vamos a contar que Además decía, pasó de todo de la gente que trabaja aquí en José C. Paz en los bomberos voluntarios hace dos años que han logrado tener cierta autonomía, antes dependían del cuartel de bomberos de San Miguel y estuvieron celebrando todo el festejo, por lo menos dos años de trabajo de una manera más autonómica aquí en José C. Paz y también estuvieron celebrando, que hace un día fue, el Día del Bombero Voluntario un rato te contamos uno de los detalles de este festejo que se realizó el día sábado eh, aquí en José C. Paz También eh, en los próximos días podrían llegar al Partido de Pilar cerca de 3 millones de pesos para el Colegio Carlos Peregrini, lugar donde van a funcionar algunas carreras de la Universidad de Buenos Aires vinculadas a Ciencias Económicas. Y una buena, una muy buena, tiene que ver con que incrementarán la frecuencia de los eh, trenes de la línea San Martín, Pasarán de 187 a 200 servicios diarios de lunes a viernes. Esto incrementará y beneficiará a muchísimos pasajeros que todos los días padecen el servicio de San Martín. Va a ver que seguir viajando en estos asientos de laca a pesar del frío, un montón de cosas, pero por lo menos va a haber mayor frecuencia entre un servicio y el otro. En vamos a contarte algunos detalles que tienen que ver con cuáles van a ser los servicios que que van a ampliar, en qué horarios, en un ratito que toda la lata, pero, en principio, es una muy buena noticia. El domingo también, eh, la señora Presidenta de la Comisión de Kirchner recibió eh, a dos nuevos ahijados. En este caso, fueron dos ahijados paseños. Eh. El domingo con José Paz tuvo los dos primeros madrinazgos presidenciales de la señora Cristina Fernández de Kirchner, cuyos dejados fueron Ana María Álvarez y Pablo Benjamín Ballesteros. Ambos, obviamente, séptimos hijos. Como acostumbra tradición, el séptimo hijo eh, de la familia tiene que ser bautizado por el presidente. No lo sabía. Por la cara, ah, que, por la cara que está poniéndose bien a se tiene ya paso a, a saludar. ¿Cómo, ¿Cómo, vas, a ¿Cómo le va? Bien, ¿y Bien. Por la que alguien pone, me parece que no sabía que el no, presidente no corresponde que... No sabía tampoco que podíamos elegir a la presidenta de madrina No, no, no, no el séptimo hijo es el... el que bueno, igual no me sigue quedando que no pensaría, pero... No, no pienso tener siete hijos. De... Primero tener siete hijos, y sí. segundo, aclararse para avisar a, a la presidenta. Pero así marca la tradición, ¿no? sí, Tenemos un montón de información que hace un rato, esto es un anticipo nada más. Eh, Kirchner y Scioli van a llegar esta semana. Nuevamente, el gobernador estuvo el sábado, va a venir otra vez. Epa. Esta vez acompañado con el ex presidente y actual presidente del PJ, nuestro Kirchner, que estará nuevamente en Pilar en los próximos días recorriendo. Pero nunca se lo había visto tan seguido. Nunca se lo había visto tan seguido. Pero además de toda esta información, vamos a tener un montón de noticias que tienen que ver con las organizaciones comunitarias, talleres, eventos, ¿no? Así es, tenemos un montón de información para hoy, lunes lunes 8, 8 de junio de 2009, estamos en Radio Tincuadro y tenemos un montón de información, así que bueno, no se puede mover, eh, que tenemos un montón de, de información en el ámbito regional, eh, también hay test de embarazo que enseguida te va a ser qué día, a qué fecha y en qué lugar. Bien, yo quiero agradecer la, los saludos, los mensajes que estuvieron llegando durante el fin de semana por el Día del Periodista, a la gente que... Eh, de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires nos enviaron un saludo eh, por justamente el día del de periodista también Patricia Laceretti integrante del foro de José de Paz eh, nos envió mensaje de texto un correo electrónico a fmentincunaco arroba yajú.com.ar así que bueno muchísimas gracias a todos los que eh, nos enviaron mensajes, saludos correo electrónico la gente que nos saludaba también personalmente eh, bueno, obviamente estimula para seguir trabajando en eh, el apoyo y el acompañamiento de muchísimas organizaciones. En la operación técnica de puesta en aire se encuentra la señorita Fernanda Sánchez, que estará compartiendo con nosotros los mensaje que vayan llegando a qué número, no Silvia. Desde no, el 1576-9050-00. También tenemos durante esta mañana el segmento polideportivo, todo lo que estuvo sucediendo el fin de semana, jugó la selección, un partido para algunos bastante olvidable, pero finalmente terminó ganando, nos va a contar solamente la crónica de lo que sucedió el señor Bernardo Luis Díaz. También, como todos los días, vamos a compartir en un rato nada más el informativo de Farco, el foro argentino de radios comunitarias con la información nacional. La producción de, Encu de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Cincunar. Con Daniel Semana. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 11 a compartir las noticias. Arrancamos con música. Tal te toca usted traer la música. Así es. Hoy, bueno, eh, estuve pensando hace la tarde qué traía para compartir con toda la gente que está escuchando. Sí. Y decidí traer algo andino. Música andina. ¿no? Bueno. Eh, el grupo Chasas, ¿lo conoce? No. Vamos a escuchar hoy el CD que dieron a llamar Danzas del Trueno uh -huh. vamos a escuchar el track número uno que se llama Adona, Adonia Agrippiana está sintonizando el encuentro con las noticias eh, esto era ya era hora que detengan al Leopoldo Fernández porque él, el autor de estos hechos que han pasado en el pando toda la información y con la De la manera més cordial correo electrónico es el cincunajo arroba yahoo.com.ar Ciudadanía es, ciudadanía ahí. respetar al otro sexo, porque los varones no valemos más que las mujeres, porque las mujeres no valemos menos que los varones. Belante muchachas si que el sol de hoy no sonría, quien si tu varía armonía podamos no coincidir. Mujer no dame mi fuerza, dos mundos que se encuentran, esperanza de días mejores por venir. Belante muchachas. Claudia, Santiago, Ana, Claudia, María, Carlos... Hay 500 jóvenes desaparecidos Mario, que aún no conocen su identidad. Vos podés ser uno de ellos. Vos podés conocer a uno de ellos. Ayúdanos a encontrarte. Acércate a la Casa de Hijos, Venezuela 821... Y llámanos al 4331-2905... No es la alarma de la casa, ni del auto, no es la alarma del negocio, ni del barco es la alarma de la infancia. La situación de los de es alarmante. Niños, niñas y adolescentes son el bien más preciado de una sociedad, y el Estado debe garantizar su protección integral. El país del futuro lo estamos haciendo hoy. Campaña de Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Parco y Unicér y la alternativa de comícate al 15 90 502 el 9 a 11 la información está acá tener otra política porque si el gobierno tiene un discurso y por el otro lado siguen profundizando el modelo neoliberal que encuentra con las noticias por sen de vinculación Tu uh, voz, no es 15 minutos pasan de la hora a 9 de la mañana y estamos acá en encuentro con las noticias, siendo hoy el día lunes, primer día de la semana, en la fecha 8 de junio. Se cuento que la temperatura actual es de 6 grados 5 décimas y hay una humedad del 97%. 1566-90-50-02 Esa es tu vida de comunicación Para que nos mandes algún mensajito de texto Te cuento que recién estuvimos escuchando Música Andina, el grupo Chayas eh, Bueno, con su track El número uno que se llama Aroña Agripiña Agri No me sale muy bien el nombre pero ya me salió Ahora, por desarrollo de las noticias, te decía, el fin de semana pasó de todo un poco. Ah, sí, de todo un poco. De todo un poco estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en Pidal. ¿Eh? Estuvo inaugurando una plaza en la localidad de Lago Marcino. ¿Eh? ¿Eh? En su rol de segundo candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, tuvo una visita fugaz de campaña. ¿Eh? ¿Eh? Daniel Scioli estuvo en Luis Lago Marcino, pasó por la localidad justamente de Lago Marcino, para inaugurar una plaza que lleva el mismo nombre. Uh -huh. no, no se llama en el chile se llama de... la comerciana sí. ¿Eh? desde allí voló pero no es una forma de que se fue rápido sino que se fue volando en el helicóptero ah, bueno. al centro del no, pilar no, la gente de allí sorprendidísima por ver un, un helicóptero un avión no sé, ¿eh? o lo que sea se fue volando hasta el centro del pilar donde tenía que cortar la cinta del de flamante el nuevo edificio el del registro civil Esto fue en la mañana del sábado. Una, a... una agenda agotada. Sí, sí, y va a volver algún día. Ahora después se cuenta. El sábado el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a diputado nacional, Daniel Sely, llegó al Instituto de Pinar para inaugurar una plaza y el nuevo edificio del registro civil. El mandatario bonaerense se mantuvo eh, en suelo pinaerense apenas unos 40 minutos en una que respondió la campaña política rumbo a los comicios legislativos del de 28 de junio. La visita estuvo lejos de una caminata por los barrios, como lo habían anunciado el jueves último, la ministra de infraestructura de la provincia y candidata número uno en la lista oficialista de senadores de la provincia de Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, quien ayer, a quien perdón, el sábado, acompañó a Daniel Sioni en su fugaz paso por Pilar. Se le llegó a Pilar pasar a las once y media de la mañana en la de Marcino, la pasaron el día sábado donde caminó 100 metros hasta el escenario ubicado en la plaza donde descubrió el cartel que lleva el nombre de la localidad, Luis Lago Marcino, en la cual la recorría donde aún permanecían las máquinas que le habían terminado de asfaltar una, una hora antes, pasó por el centro de salud, en la cual saludó algunos vecinos que no quedaron muy contentos. al diversidad de la plaza la dejó inaugurada oficialmente y ofreció un corto discurso recordando su eslogan «Soluciones ya para la gente». ¿Eh? que es parte de esta nueva etapa de eslogan dentro de la campaña así habló del anuncio de la propia alba de Rodríguez había adelantado el pasado jueves en el Palacio Municipal extensión de la red de agua potable para el Instituto Rodríguez te que iban a invertir cerca de 12 millones de pesos ah, sí habló sobre eso tras las palabras regresó rápidamente al helicóptero en el que se trasladó y voló hasta el centro de Pilar para inaugurar la nueva sede del registro civil sí, claro. ¿Hasta ahí? perfecto todo bien ¿No? el gobernador tiene custodios ¿Sí? y los custodios del gobernador estaban en la domarcina tienen que llegar al centro de Pilar antes ah. que el helicóptero llegue ay no, podrían ir con el helicóptero ¿tú? ¿Tú no, no, no, se fueron en se movilizaban en 4 autos eso era el colectivo según una crónica del periódico regional de Pilar, dice que por la ruta 26 de la Panamericana y la 25 hubo una alocada carrera de la custodia del Cielo que terminó en un accidente Tras el acto en la bombarcina, una caravana de autos oficiales pasó semáforos en rojo, erudió controles policiales y casi provocó una tragedia. Un bici policía que los perseguía fue atropellado. En algo, según cuenta las crónica de los periódicos de Pilar esta mañana, en lo más parecido a una persecución cinematográfica de película norteamericana, pero fue parte de la realidad. Sucedió un Pilar y ni siquiera se trató de un enfrentamiento entre policías y ladrones. Como pasa en el en estas películas norteamericanas está la, la persecución. de hecho, con característica de ficción, ocurrió el sábado, cerca del mediodía, el instante luego de que el gobernador Daniel Scioli inaugurara eh, raudamente una plaza de la localidad de Luis Lago Marcino. Tras finalizar el acto, los custodios de Daniel Scioli, montados en cuatro vehículos oficiales de la Gobernación emprendieron una alocada carrera por la Ruta 26, por la Panamericana y luego por la Ruta 25, que terminó con un accidente que tuvo como víctima a un bicipolicía. Todo comenzó luego que el Gobernador despegara su helicóptero desde el Lago Marcino rumbo a Pilar para participar en la segunda inauguración de la visita, la de un registro ubicado en Chacabuco, entre Fermín Gamboa e Independencia, en el centro de Pilar, en ese momento sus custodios, que se movilizaban por vía terrestre, inici terrestre perdón, iniciaron una recorrida a 120 km por hora por la transitada Ruta 26. Recordemos que ahí en la Ruta 26 eh, ya la policía en, eh, en un tiroteo asesinó a Sonia Coleman ¿eh? en las festividades eh, cerca de la Navidad. ¿no? Es una muy transitada. Eh, Bueno, en ese momento los custodios, que obviamente se conectaban por tierra, se eh, emprendieron esta recorrida a 120 km por hora por la ruta 26. Eh, agarraron varias arterias en, con la intersección a llegar al predio de... Eh, para poder llegar a donde iba a ser el, el acto. Eh, los custodios no midieron las consecuencias a gran velocidad en cuatro vehículos, un Renault Megane, un Cuyo 307 un Ford Mondeo y un Ford Focus, Todos con vidrios polarizados iniciaron una picada a contramano por la ruta 26. Al llegar al semáforo de la entrada del barrio Los Cachorros, la caravana de autos oficiales se topó de frente con un camión con el acoplado que circulaba por, el carril correcto, por su carril, digamos que venía bien el camión. Para evitar ser invertidos, los dos vehículos oficiales se tiraron a la banquina del lado izquierdo, pasaron por sobre el playón de una estación de servicio y estuvieron a punto de atropellar a un grupo de personas que abordaba el colectivo en la parada. Los otros dos coches sobrepasaron por la banquina a la fila de vehículos que esperaba que el semáforo abriera el paso. Al ingresar a autopista en dirección a Pilar, la caravana de custodios aumentó más la velocidad y luego, presumiblemente por error, salió por la bajada de la calle Camaño hasta la ruta 25 por donde continuó sus trayectoria hasta el centro. En este tramo de la recorrida, los guardaespaldas de Scioli siguieron pasando semáforos en rojo poniendo en riesgo la vida de automovilistas y peatones y los controles policiales ...que se interpusieron en su camino. Es por eso que, al no poder identificar a los ocupantes de los autos... ...que protagonizaban la alocada carrera... ...varios patrulleros se fueron sumando a la persecución de los vehículos... ...que luego se supo pertenecían a la comitiva del gobernador. Imagino que le habrán puesto la gran multa correspondiente, ¿no? Imaginás muy mal... Pero al final de esta especie de rally que realizaron, comenzó de la peor manera, metros antes de que los custodios de Chile llegaran a su destino, en la rotonda de la Ruta 8 y Uruguay, frente al tanque de agua ubicado en uno de los accesos a la ciudad de Pilar, asediada por los patrulleros policiales, la fila de autos de la gobernación encerró a una camioneta Renault Express que no pudo evitar embestir a un bici policial que recién se sumaba a la persecución. En ese momento, uno de los patrulleros logró interponerse en la marcha, de uno de los autos oficiales del Mondeo y varios de los informados bajaron con sus armas para encañonar a los ocupantes del auto y pedirle que se identificaran mientras tanto el policía accidentado era asistido por otros de sus colegas hasta que distante más tarde llegó la ambulancia que lo desagradó hasta el hospital municipal Juan Cirillo Sanguireti donde se encuentra en este momento en observación Recién ahí y de modo prepotente Sin mostrar ninguna identificación que lo acreditara Los ocupantes del vehículo de la gobernación Dijeron ser custodios de Scioli Y continuaron su marcha haciendo caso omiso A las órdenes policiales ¿Qué tal, eh? No Según se pudo saber, los custodios no recibieron Ninguna sanción que condene Su conducta al menos irresponsable ¿Eh? Que te decía? ¿Qué, qué injusta de la policía Pensó, eh? pensó muy pensó, ver, pensó muy mal Ah, pensé como tenía que pensar, pero bueno los que estuvieron mal ahí fueron los policías de película dicen que fue cuentan que fue la, la persecución en realidad esta llegada de traslado de los custodios de Scioli desde la plaza a el centro de Pilar con eh, una picada contra mano un policía herido casi atropellaron a la gente está en colectivo casi se dan de frente contra un camión con algo creado casi casi que se va a ver digamos que eh, el azar solamente hizo que no no hubiéramos salido sin mm -hmm. esta persecución vamos a ver si hay una respuesta de gobernador Schiele porque va a volver a Pilar pero eso se lo cuento en un rato y en el aire sin jurado la alternativa de Uruguay Si entre 1975 y 1980 y tienes dudas sobre identidad, comunícate con las abuelas de Playa de Mayo. 0800 222 2285. 30 años de búsqueda. Viernes y sábado se va a cambiar de esta El 10 de abril se va la cuarta canción con la compañía de Nile y Macarena. La Cora y piernas pesados, por eso nuestros medios. Todos los seres humanos, incluidos los mil millones de personas adultas que no saben leer ni escribir, tienen derecho a ser alfabetizadas. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. como existe la agua clara de la laguna negra y desde su parido directo a su oído sábado de 30 a 15 horas la Era, en el fondo y este fondo se hace ver estás escuchando SNCN vinculando tu voz Nuestra voz El día de hoy Noventa y nueve a once La información está acá Y sabemos que se están realizando también En diferentes dependencias municipales En de hay inquietud a la parte de Pau Dura entra por parte del municipio En Encuentro con las Noticias por sm 5 Tu uh, voz, uh, nuestra no es voz 28 minutos pasos de la hora 9 de la mañana y estamos en el Encuentro con las Noticias y tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 08 A de lunes 8, el cronograma es el número 6, el sí. y este cronograma prevé incrementos en los servicios de, la, de esta línea, de la línea de San Martín. Los usuarios de la línea de tren de San Martín se verán favorecidos por un nuevo diagrama de servicios de la formación a partir de hoy lunes 8, que como estaba previsto, Eh, comenzará a ponerse en funcionamiento La empresa informó que a partir de hoy Lunes 8 comenzará a regir Un nuevo diagrama de horarios El número 6 Que incrementará un 7% en la cantidad de servicios Pasando de 187 servicios A 200 uh -huh. Eh, la medida de acuerdo a lo señalado en un comunicado de prensa permitirá reducir los tiempos de viaje, aumentar la cantidad de opciones disponibles para los usuarios y se modificarán los recorridos de los servicios semirápidos y especiales los trenes que salían de Urlingan hacia Retiro que ya eh, y que no realizaban paradas intermedias que hacían directo Urlingan Retiro a partir de hoy lunes pasarán a detenerse en todas las estaciones beneficiando a la gente que Udiese este servicio a partir de la estación de de Urlingan. Por eso los trenes que salían eh, los trenes que hacían el recorrido Pilar, eh, Retiro y José Parecido, según precisó el comunicado, en eh, reemplazo de varias unidades de se prestación de servicios semirrápidos desde José Paz y Pilar, que van a ser el trayectoria la, el trayecto, perdón, en eh, rápido de Urlingan a Chacarita. Sí, que actual en actualmente hasta ayer había solamente los horarios picos dos dos o tres servicios eh, rápidos que re reducen en 14 minutos el viaje hasta Son 14 minutos cada uno viaja, pero son 14 minutos menos. 14 minutos menos, ¿sí? Según precisó el comunicado, que en otras unidades se prestarán servicios muy rápido desde José Paz Pilar, los cuales realizarán el trayecto Urlina en Chacarita y viceversa. O sea, vendrán desde Retiro y harán Chacarita, Urlina en Rápido y después seguirán parando en todas hasta José de Paz o hasta Pilar. Eh... Esto reduce en 14 minutos el tiempo en que se efectúa el recorrido. Además, las servicios Hurling and Retiro seguirán funcionando, pero de manera local, es decir, parando en todas las estaciones intermedias con dos coches más. O sea, no solo que no van a, um, van a hacer Hurling and Retiro parando en todas, sino que además le van a agregar dos coches sí, más, uh -huh. para que haya mayor cantidad de asientos y de posibilidades que los, los pasajeros viajen. A los usuarios que quieran retirar... el Mejor, también claro, sí, no sé si están bien, ¿no? claro, un, poquito cosas, un poquito mejor. Los usuarios que quieran durante esta jornada re retirar el nuevo cronograma, el número 6, pueden acercarse a las diferentes estaciones o los próximos días a el centro de atención al usuario que está en retiro. Ajá. Ahí puede ir a retirar el cronograma, de, el cronograma número 6. Acá es el ¿está? Hoy, lunes, con el lanzamiento de este numerario, iba a haber en todas. Ah, sí. En, por lo menos así prometían en varios carteles pegados en las estaciones. Hoy se va a poder retirar el cronograma de horarios número 6 en todas las estaciones. Así que la gente que está por, por ahí por el lado del salivado que aproveche y que pida su, su cronograma. Si ¿sí? uh -huh. vos no has perdido el historio, ¿qué le viene? ¿sí? Yo tengo el 5, estoy actualizado. 3 es actualizados. Vamos a actualizar en su página. Sí. Y bueno, y en los próximos días, si no están las estaciones, sí lo pueden retirar del de centro de atención al pasajero que está ahí en la terminal retiro. Retiro. Así que una buena. De 187 a 200 vamos está a ver. bueno que... Eh, ojalá fecha, que no se cancelen. Eh, San Martín piense la gente. Sí, igual tiene que ver con compromisos ya asumidos claro. hace rato, ¿no? Eh, ojalá se cumpla, digo, ¿no? Mm. Porque además es, es un garrón cuando uno está por viajar a estudiar o trabajar o lo que sea, Encontrándose con Próximo tren Cancelado Cancelado ah, Sobre todo cuando viene de noche O oh, dicen Del de andén Número 2 Pasen al andén Número 3 Y tenés una distancia De piedras Eh Paredoncito ya sale ya sale Y ya sale, ya sale No sé que no, la, A la vuelta es eh, Bastante complicado ¿No? Porque por ejemplo Ahí en el cronograma viejo Hay un servicio 22-23 Que pasaba por Chonerita sí. Y el siguiente Que recién venía 22-48 Ya La ciudad Se me un... Y bueno, llegabas a las 10 y cuarto esperando a tomar el, el 22-23 y se escuchaba por lo tanto para ganar. Cancelado y te quedaba de las 10 y cuarto hasta las 11 unos días y... Ay. Kipi, kipi, encima resuelvo. Mirando la tele con claro. el puesto de panchero. Claro. Encino si te despertaba un rato un pancho. Y te quedaba mirando la tele, por favor. Claro. No y no podés hacer shopping encima porque el panchero. Claro. 34 minutos pasan de las 9 de la mañana, vía de comunicación con la radio. La vía de comunicación con nosotros es el 1566-9050-02, para que nos mandes algún reclamo, eh, algo que nos quieras contar de tu barrio o de lo que estás haciendo. Eh, bueno, te he invitado a venir, sino también acá a San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atibio. De 9 a 11, la información está acá Muy buenos días, mamá. ¿Qué tal? Buenas ¿cómo estás? Y bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio El, el gobernador de le envió un proyecto para bajar la incertidumbre a los menores En el encuentro con la justicia. Por eso me cín que un acorde tu voz, nuestra voz, tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio Pasan por la 107.3 Encuentro con las noticias Bueno, comenzamos con la, las actividades para hoy día de lunes, por ejemplo, una de las actividades para hoy día lunes, tenés biblioteca en el barrio Sa, eh, Sol Verde, en el centro comunitario de San Francisco de Asís, eh, hay una biblioteca de barrio, ahí te puedes acercar si tenés que hacer alguna tarea, los días lunes y los días viernes de 8 y media a 12, por ejemplo, hoy es el día lunes y si hoy te puedes acercar, a partir de las 8 y media de la mañana que ya está abierto, eh... Y hasta las 12 de mediodía, en C. sicilia y el Centro Comunitario San Francisco de Asís, te ofrece la Biblioteca Comundaria. Para mañana martes tenemos taller de mural y graffiti, y también tenemos taller de títeres. Este taller de mural y graffiti para los chicos más grandes, para los adolescentes y los jóvenes, en el Centro de Salud de Pinazo. Esto va a estar pasando eh, todos los martes de una de la tarde a dos y media, así que todos los jóvenes y adolescentes que se quieran acercar al centro comunitario, al centro de salud de Pinazo, perdón, eh, allá en el barrio de Pinazo, se pueden acercar y esto bueno, lo organiza el centro de salud de Pinazo, la casa de la familia desde el Piso y el centro comunitario Belén. Y recién nos estaban acercando eh, grupo de jóvenes de acá del centro comunitario Belén eh, el cronograma de toda la semana, eh, que van a estar haciendo las actividades gratuitas. Uh -huh. eh, bueno, el centro comunitario Belén, un espacio de todos y para todos. Hay taller de video, taller de radio, los días martes a las 2 de la tarde. Acompañamiento escolar los lunes y jueves eh, a las 2. Eh, así estamos, un espacio de reflexión y acción. Eh, taller para adolescentes, para los más adolescentes, los días miércoles a las 2 y media. Estas actividades son todas gratis, así que si tenés más de 14 años te esperan eh, en la Casa de Jóvenes que queda en Managua y Cumaná, en el barrio San Ativio, de lunes a viernes de 12 a 5 de la tarde, así que no te podés perder esta oportunidad, esta iniciativa que están haciendo acá la gente del Centro de Mundial Ibero. Y si tenemos menos de 14 años como yo, ¿qué hacemos? Usted no tiene menos de 14 años, usted tiene no? triplicado 14 De la información está acá. Ayer en la asamblea te decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se lo contestó en el encuentro con las noticias. Por FM5, una voz y voz. ¿no? ¿Sí? 37 minutos pasados pues, de las 9 de la mañana, una información más antes de, vamos a escuchar un tema no, no, ¿no? grupo que trajo, ¿cómo se llamaba? Eh, me equivoqué y le dije Chazas y es Chalas, Perdón. Grupo Chalas, bien, sí, Música Andina. Música andina. No más música andina, antes te cuento una información más, se llevó adelante el segundo aniversario de los bomberos voluntarios de José Paz, esto fue el sábado por la noche, la asociación de bomberos, de José C. Paz festejó con toda su family un dos familia, un nuevo aniversario del Día del Bombero de la Comunidad de José C. Paz, y el 21 aniversario como entidad bien público en el distrito de José C. Paz, el acto particular se realizó en la sede de Agustín 703 y yo comienzo con la formación de los efectivos que fue presentada. Eh, por el comandante Ricardo Amendulari, jefe del cuerpo, quien a su vez se eh, dirigió los presentes, eh, bueno, y obviamente le dio la, las palabras eh, que tienen que ver con el hecho, se, también se dio lectura al orden del día y después se pasó al compartir en eh, una cena con familiares y de del cuerpo de bomberos de José eh, C así con la salud a los bomberos voluntarios. Segundo aniversario, sí, segundo aniversario, que tienen eh, esta autonomía, antes estaban ligados, todavía se, se dividió el distrito de General Sarmiento en el 95 y ellos todavía estaban ligados a justamente cómo funcionaban las cosas claro. en aquella época, que un solo municipio, José Paz, San y Malvinas por ende dependían todavía de los bomberos de San Miguel. Hace dos años ya que tienen la autonomía, en, en su parte de bomberos además, Eh, y bueno, especificar en las dos cosas El segundo aniversario de los bomberos voluntarios con la autonomía de Josepa Y el día del de bombero voluntario sí, sí, gusta, eh. Bueno y ahora vamos a seguir compartiendo más música Vamos a escuchar eh, el tema Danzas del Trueno Por el grupo Chalas con la música andina de, Bueno, gracias de, de, de ti cara, Jujuy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 es és el número de la casa.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 miércoles de 15.30 a 17.30 Ruta 24, Ex-197 y Ruta 8 Todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Deciden no a la violencia. No permitas que te insulten. No dejes que te amenacen. Las mujeres tenemos derecho. Hacelos respetar. Música Dengue. Informarnos para prevenir. El mosquito que transmite el dengue vive en el agua clara que parece limpia y se en las gomas, los tallos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua, tanques de agua sin tapa y floreos. El mosquito que transmite el dengue no vive en aguas turbias, marrones o oscuras y pica solamente de día matando al mojito o sencillamente impidiendo su reproducción, se acaba el contagio de la enfermedad. ante cualquier duda o no síntoma de enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Estás escuchando FM Ticunado, tu voz, nuestra voz. del 1563. 90 702. Bueno, eh, tengo esta acá. La Argentina ha declarado se ha declarado como un estado donde reconoce la presencia de los pueblos originarios. Me en encuentro con las noticias. Por eso les traigo una voz hasta ahora. Y bueno, de un minuto paso de la hora 9 de la mañana y estamos acá en encuentro con las noticias latina estuvimos compartiendo el tema danza del trueno por el grupo sales mm. Seguimos compartiendo más noticias en la mañana, en un ratito vamos a estar compartiendo el informativo de Farco, el Fuerro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. Antes seguimos compartiendo más noticias, te decía que va a volver, ¿viste? después de este ah, rally, sí. va a volver Me con la intriga, el, el gobernador de la provincia sí, de nuevamente en Pilar. ¿sí? Campaña electoral, Kirchner y Cielo llegarán a Pilar para recorrer obras y barrios. ¿Qué pasa? Eh, según cuenta esta mañana el periódico, Pilar, eh, el periódico regional de Pilar, dice la Pj vendrá el jueves 11 para participar el acto de entrega de subsidio para el Instituto Carlos Pellegrini, mientras que el primer mandatario provincial visitará el, eh, visitó este sábado los trabajos que se realizan en el marco del de plan, perdón, a volver el próximo sábado, uh -huh. en el marco del programa Soluciones Ya, eh, no se descarta la llegada de Cristina Fernández de Kirchner. ¿verdad? Eh, además en, decíamos en los próximos días el jueves entonces estarán en final para entregar el dinero para la restauración del colegio Carlos Pellegrini eh, pretenden instalar un polo educativo regional llegarán 3 millones de pesos para restaurar el colegio Carlos Pellegrini el 11 de junio el municipio recibirá por parte de Nación el monto de 3 millones de pesos. En principio, en el ex-instituto se editarán carreras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, aunque también se prevén otras actividades académicas. El municipio de Pilar recibirá un subsidio que alcanzaría los 3 millones de pesos para refaccionar el edificio del ex-instituto Carlos Pellegrini. Este monto llegaría de manos de funcionarios nacionales el próximo jueves 11 de junio, según informó oficialmente la Secretaría de Educación y Cultura de eh, Pilar. Eh, tampoco se, se fue confirmado, hasta podría ser la propia presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la que encabece el acto, el evento en el que también estará Néstor Kirchner, candidato diputado nacional. El dinero que se desembolsaría desde Nación se debería para cubrir la totalidad de los arreglos de un edificio que no solamente sufrió los embates del abandono, sino una un voraz incendio que destruyó el, a la izquierda hace... Eh, en unas dos semanas, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, quien había encabezado un acto en el que Nación pasó a manos de la comuna en comodato por 10 años la dependencia de la cartera que eh, dirige actualmente la hermana del expresidente. Ya se había anunciado la posibilidad de, de, de desembolso de dinero uh -huh. para refacciones. así bien en ese momento no salió el del subsidio, eh, posteriormente se pudo saber que eh, el gobierno nacional podría... Eh, y estaría casi confirmado la llegada de transmisión de pesos al colegio Carlos Pellegrini en un acto que se va a hacer eh, el próximo jueves 11 con clara connotación en esto lo que tiene que ver con la campaña electoral sí, no es en cualquier momento que se hace no. el, el anuncio y la entrega eh, por otro lado decíamos ¿no? eh, en esta zona del conurrón eh, entre la matanza y el, ex, el sitio de señalamiento se juega parte importante en todas no las fichas Recordemos que la, la provincia de Buenos Aires es casi la mitad del padrón electoral del país. Eh, por ende, se están haciendo muchas visitas. El globo estuvo el sábado, volverá el próximo jueves 11 junto a oficina Fernández o Néstor Kirchner. Veremos, veremos, después pues lo sabremos. No sé, un mensajito a través del 1566-9050-02 dice Hola amigos y amigas lindas, les envío un correo, firma Nora Bien, ahora vamos a estar compartiendo en un ratito eh, el correo que nos envió Nora Una noticia que también aparenta ser una buena noticia, como la del Ferrocarril Tiene que ver con que parece que es, eh, van a poder conseguir monedas en los bancos eh, Dice que iba a de decir que cambiar monedas, no 3 pesos se daban en algunos lugares, 5 pesos, a pesar de que una circular de Banco Provincia hacía que tenía que entregar hasta 20 pesos. Uh -huh. Y algún, eh, varias veces se dan 3 pesos y toda moneda de 5 centavos. Parece, que, parece que ahora esto podría empezar a regularizarse. Sí. Sí. Eh, Será cierto, habrá monedas en José Paz, dice el sitio de Noticias Paseñas sí, esta no mañana. Las casas bancarias, tanto de la Nación como de la Provincia de Buenos Aires, informaron que habrá monedas en los bancos para la gente. Y José de Paz está entre los cursores que cambiarían. ¿Será cierto? Dicen, desde el sitio de Noticias Paseñas, el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires informaron que designaron entre ambos una red de 40 sucursales entre la capital federal y el conurbano bonaerense y La Plata para dar atención preferencial a quienes desean recibir cambio en monedas. A su vez, se indicó en un comunicado, el Banco Central de la República Argentina aseguraba el, el abastecimiento a ambas instituciones en el marco de diversas acciones para incrementar la cantidad de moneda circulante circulantes. Eh, en esas casas bancarias del área metropolitana se podrán conseguir hasta 20 pesos de monedas por cada persona. Tanto clientes como no clientes, no se falta ser cliente del banco. Uh -huh. La red incluye las filiales del de Banco Nación, que están en Avellaneda, Berazategui, Lomas de Zamora, Moreno, Morón, Munro, San Isidro y San Miguel. También la provisión de monedas por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires incluirá las opusiones de Berazategui también. Caceros, Florencio Varela, Gregorio la Laferrer, Isidro Casanova, José C. Paz, José Lanzuárez, Lanús, Merlo, y Moreno, Quilmes, San Justo, San Martín Tigre. Uh -huh. O sea que en San Miguel te va a poder conseguir en el Banco Nación, en Moreno en Banco Nación y Banco Provincia, en José C. Paz en el Banco Provincia, y en San Miguel, eh, San Luis y en Banco Nación. Si no, no hay, no está afectado ni Pilar, ni eh, monedas argentinas. Ellos sí tenían moneda. Ellos tienen moneda o tienen tarjeta, no sabemos. Claro. Pero no fueron beneficiados con esta... O van a tener que cruzarse a monedas a su nivel bajo, que se le pasa. También. 58 minutos pasan de las 9 de mañana. Hacemos una breve pausa y venimos con más noticias. Estás escuchando SN5NACO. Tu voz, ¿no? Nuestra voz. De Linguana, de Cusco, a San Pablo. Pero no está de Sudamérica. La misma con un recado de Dios me volvió a Todos los y todas las voces de un solo continente. Hasta oliendo, siguen oliendo las batanzas. Nunca se unen de verdad ni de olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica bien, lunes de 3 a 15 horas por ninguna A ver, hijo, dime, ¿qué regalo quieres por tu cumpleaños? ¿Una bicicleta, un celular? ¿Qué quieres? Quiero que no le pegues más a mi mamá. Quiero que me lo digas. En el Tocamota, Cristina de Viruna, 23 horas, oscuro rock and roll. Toda la mujer, la cancha y la voz te todos los viernes, oscuro rock and roll, viernes de 21 a 23 horas. Estás escuchando SM5NACO. Tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566 90502. Lo que pasa en los barrios pasa por las 5 y 5 Un minuto, pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias, compartiendo toda la información regional de la República de San Atilio, Urquista, y, Verde, y todas las y eh, todos los barrios aledaños. El cuento de virtualidad comunicación con nosotros es el 15 de 66 90 50 0. Quiero dar un saludo muy grande y agradecer a la gente del periódico mensual de Presidente Delqui, El Apogeo, es una publicación que va contando parte del acontecer, de la cultura, de las noticias, que tienen que ver con el vecino partido de Pilar, específicamente con la localidad de Presidente Delqui allí, Eh, publicaron hace solo algunas semanas un artículo vinculado al taller de radio que se uh -huh. está dando en el marco del de proyecto Medios de Comunicación Social y Violencia Doméstica proyecto que eh, participamos desde el Centro Comunitario Belén, desde Radio Pincunaco junto a la Casa de la Familia de Delviso, junto a la gente de la Costa Sanitaria San Jorge en Pilar junto a el Centro de sí. Salud de Barrio Pinazo y el Centro de Salud de Barrio Toro, uh -huh. el presidente del de periódico mensuario El Apogeo, publicaron un artículo y de publicaron el laburo que se viene haciendo en conjunto, así que bueno, agradecemos eh, mucho que den espacio y difusión a este tipo de iniciativas. Uh -huh. La matrícula nos creó el barrio que necesitaba este centro de educación. Pasa por la 117.3. <risa> <risa> Eventos, anuncios, festejos, talleres y los avisos comunitarios de tu barrio. Pasa por la 107.3. Encuentro <risa> con la nuevas Bueno, te cuento que seguimos con la campaña juntando tapitas de plástico. Esta campaña que la organizó eh, Jennifer, una nena del de barrio Las Casitas de Bucetix. Y bueno estás juntando tapitas para hacer un tratamiento en el Garrahan. Eh, bueno, y como todos las tipos de Garrahan estás juntando tapitas, ella también quiere colaborar. Entonces, si vos tenés tapitas en tu casa, los podés acercar acá a cinco Tincunaco, a Sansador y Carabobo, que nosotros ya estamos juntando. De hecho, ya tenemos eh, una caja muy grande llena de tapitas y estamos esperando las tuyas, así que si tenés tapitas en tu casa de plástico también, me las olvidé hoy hablando eh, hacia la gente ¿no? ah, ah, la gente que está escuchando, claro que es, acerca de sus tapitas que eh, se va a montar atrás de una Jennifer eh, bueno, por más, uno dice una tapita pero con una tapita y otra tapita, hacemos muchas tapitas ¿no? es un tapón <ríe> y entonces también vamos a colaborar con Jennifer y todos los niños y las niñas que están Eh, en el hospital de también el día miércoles hay tajero de títeres eh, y teatro de, para los niños de 6 a 13 años mm. en eh, la herrería de teatro. en Sarmiento de abuelo a partir de las de 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche para los niños de 6 a 13 años hay tajero de teatro de títeres los días miércoles como te dije recién de 6 a 8 en sarmiento de abuelo en la herrería teatro Otra pro propuesta que nos ofrece la Herrería de Teatro eh, son los días jueves de seis y media a ocho y media hay terceros de teatro uh -huh. para los adolescentes. Así que todos los adolescentes que tengan ganas de aprender eh, teatro, que se acerquen a la Herrería de Teatro, Fabriante y Abuelo eh, de los días jueves de seis y media a ocho y media. Y llegando el día viernes tenés un taller de arte y transformación en el espacio para conocerse, aceptarse Eh, esto te ofrece eh, esta actividad gratuita para mujeres mujereses eh, adultas te ofrece la casa de la mujer los días viernes de 9 a 11 de la mañana en la casa de la mujer como te dije recién en Finland y noruega te hay toda la salida de Me encuentro para toda información ninguna cosa. Hoy, lunes 8, eh, José Paz va a estar presentando Darse Cuenta, a las 6 y media de la tarde se presentará en José Paz, en la hora teatral Darse Cuenta, con Víctor Laplaz, Virginia Lago, Mario Pazic, Manuel Bravo Rodolfo Pérez y actores locales bajo la dirección de Daniel Markov en el, en el Teatro del Paseo del Mercado Concentrador en Ruta 24-197 y Ángel Gallardo, con entrada libre y gratuita. Uh -huh reiteramos ¿Sí? para todos los vecinos la hora de teatro darse cuenta se presentará hoy a las 6 y media de la tarde en forma gratuita en José C. Paz en el paseo del Mercado Concentrador en Rota 24 y en Suballardo. actuarán Víctor Laplaz, Virginia Lago Mario Pascic, Manuela Bravo, Rodolfo Pérez y actores locales bajo la dirección de Daniel Marcó También una información que tiene que ver con la presentación de un artista muy reconocido en el ámbito del de folclore, que se va a estar también en forma gratuita en eh, San Miguel. El próximo sábado 13 va a haber un recital de Perico Garabajal en San Miguel a las 12 y media del mediodía. La Dirección de Cultura de San Miguel invita en Avenida Mitre 4358 en San Miguel Oeste al recital de Perico Garabajal y Artistas Invitados. Esto va a ser, nos lo reiteramos, el próximo sábado 13, este sábado que viene, a las 12 y media del mediodía en San Miguel Oeste, ¿sí? en la calle Mitre o Balvin, ex Mitre, 4358. Va a estar Don Pético Carabajal y algunos artistas invitados. 12 y media del sábado 13 es la invitación. Continuamos nosotros con más noticias del ámbito regional, la apertura de sobres para la repavimentación de la Ruta 8, el intendente de San Miguel de la Torre estuvo presente junto a varios funcionarios y el Secretario de Servicios Públicos, Carlos Ortelli, en la apertura de sobres para la licitación de los trabajos de la Ruta Provincial número 8, eh, en la que estuvo también y que ganó su gobernador la dirección calificaron a esta, a esta infraestructura vial como estratégica... ...ya que comprende las arterias más importantes del cunduano... ...al atravesar los partidos de 3 de febrero... Son Miguel Madrinas, General San Martín, Vilar y José Cepaz. Oficina Torra destacó la importancia de que el municipio se encuentre... ...en un trabajo mancomunado con el gobierno provincial y nacional... ...lo que le permite tener acceso a estas obras. La repavimentación y ensanche... De, y segunda calzada de la ruta 8 para el tramo comprendido entre la avenida General Paz y Pilar no solo va a agilizar el tránsito y el transporte y la logística sino que va a contribuir a mejorar la seguridad vial y a descomprimir el acceso a la ciudad autónoma de Buenos Aires la obra cuenta con una inversión total de 400 millones de pesos la inversión total para San Miguel es de 168.608.000 168 pesos pesos sí, casi eh, 200 millones de pesos la primera etapa de la obra se encuentra compañía de la avenida General Paz y la ruta provincial número 24, tramo que a su vez se encuentra dividida en cuatro subtramos que van a ser licitados durante la actividad la totalidad de esta obra conlleva un monto superior a los 227 millones de pesos, abarcando una longitud de más de 25 kilómetros el subtramo 1 va desde la avenida General Paz hasta la ruta provincial número 4 no eh, está así como subdividida la Ruta 8, va a ser repavimentada desde Pilar hasta la Avenida General Paz. Todo el rato el informativo de Farco con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. Eh, una información más, antes de compartir más música, en la mañana de la 107.3, eh, te cuento que eh, continúa el torneo de volei que está disputando aquí en la cooperativa de Tortuguitas, este torneo del cual participa el seleccionado argentino de volei. Argentina logró un contundente triunfo ante Venezuela, ante una multitud que no paró de alentar en ningún momento y abotó todas las localidades del Estadio Cultural y Deportivo de Torturitas. El seleccionado de volei femenino de Argentina le ganó a Venezuela en... Sets corridos 25-20, 25-15 y 25-20 El plantel de Horacio Bastil finalizó invicto sin ceder ninguna manga Y en julio deberá viajar a Brasil para conseguir la definitiva clasificación al Mundial de Japón 2010 eh, Durante el desarrollo, bueno, hubo, hay, la crónica cuenta varios El set a set como fue el partido del cual finalmente ganaron la selección argentina de femenina de volei algunos partidos se han utilizado por Canal 7 y que se estaba disputando en la cooperativa de los clubistas aquí muy cerquito bueno siendo eh, las 10 y 12 minutos ¿puedo ser? sí vamos a seguir compartiendo más música de este grupo de charlas música andina vamos a estar escuchando el track número 2 que se llama Diablito comunítate al 15 que estuvo atracado en Puerto Madero durante dos semanas y que partió camino a amsterdam El barco llegó a Buenos Aires para participar del lanzamiento de la campaña Rescatemos al Vía Chulilo, que exige el saneamiento de la cuenca más contaminada de la Argentina. Vos también podés ayudarnos a proteger y defender el medio ambiente. Llama ahora al 011-4055-70. Unite a gripes 011-4055-70. No entiendo de verdad. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Dónde está Julio López? Dos años con su ausencia, dos veces desaparecido. ¿Y Julio López? Dos años de impunidad y encubrimiento. ¿Y Julio López? ¿Y Julio, Julio, Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? niño tenemos derecho a un nombre y todos sus amigos vamos a aplaudir y nos vamos a identificar Estás escuchando FM Tincunaco Tuvo tu nuestra, nuestra voz Comunícate al 15 90 Cuentas, amigo Están sintonizando un diario para los Toda la información por ninguna cosa 6 minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Tu vida de comunicación con nosotros es el 15, 66, 90, 50, 0. Ahí está, ahí lo parece bien, Dani. Sí, está como muy acercada, me parece. Quinta, Así es. Bueno, de cuenta que hoy en la mañana estuvimos escuchando el grupo Chalas. Sí, si, agradecemos la música, la acercó, me parece, eh, nuestra compañera, Paula. Paula Novo. Así es, Paula nos estuvo cerrando música. Eh, bueno, en el día de hoy estuvimos escuchando, como grupo Chalas, música andina. Estuvimos escuchando recién el track número 2, Diablito. Bien, queda uno más después de escuchar en un Así es. Seguimos compartiendo más noticias. Casi 40 trabajadores no registrados encontraron eh, una... ...infección en el Parque Industrial de Pilar... ...lo detectó la AFIP durante un operativo organizado... ...el mes pasado, el promedio de empleo en negro... ...en el distrito ronda el 30%, o sea... ...3 de cada 10 trabajadores están trabajando en negro... ...en el partido de Pilar... ...en el armamento realizado en obras del Parque Industrial de Pilar... ...el 19 de mayo último, arrojaron que... ...3 de cada 10 trabajadores están en negro... ...en el marco del plan de regulación impulsado por el Gobierno Nacional... Eh, la Administración Federal de Inresos Públicos, la FIT, detectó 39 trabajadores no registrados en 17 obras en construcción ubicadas dentro del Parque Municipal de Pilar. Allí 18 agentes del organismo restaurador llevaron a cabo el 19 del mes pasado un operativo tendiente a detectar personal no declarado a fin de que su situación sea regularizada mediante la moratoria vigente que vencerá el 31 de agosto próximo. El procedimiento abarcó a 185 obreros a partir de los resultados se inducirá a los empleadores a que se eh, incorporen al régimen de regulación lanzado por el gobierno nacional en el marco del de plan de medidas anticrisis que se extenderá hasta el 31 de agosto y que es el que se puede las promos. ¿no? Uh -huh. si todo esto se puede gracias a su soporte, más o ¿no? menos. Uh -huh. eh, Propagran las publicidades en la televisión. Eh, Vencidos el plazo se aplicarán las sanciones establecidas y se cobrarán las correspondientes multas, intereses y recargos. Tengo recordar que como parte de la batalla contra el trabajo negro, en el distrito anteriormente los agentes inspeccionaron shoppings y restaurantes donde uh -huh. también encontraron trabajo trabajado sin registrar. Eh, estuvieron las inspecciones anteriores en el corredor de la Panamericana y en el centro de Pilar. El resultado es un porcentaje de personal no registrado que estaría en el 45%. ¿sí? Entre estos tres eh, operativos que hicieron, en el parque interior de, de encontraron con que 3 de cada 10, el 30%. Pero en total, con el resto de las infecciones, casi llega a la mitad del personal. El 45% es el índice que eh, superó que el promedio histórico ubicado en torno al 30%. De los 209 empleados re relevados en 40 locales astronómicos entre el 21 y el 23 de abril, 94, casi la mitad, se encontraba en situación irregular. Uh -huh. En tanto, según los resultados de un mega operativo realizado en marzo pasado en el shopping del kilómetro 50, el 25% de los empleados que trabajaban en los locales de esos centros comerciales se encontraban trabajando en negro. Ahora va a tener un plazo hasta el término de auto para regularizar esta situación, lo que tiene que con los trabajadores del parque industrial, o se le aplicarán multas a cada uno de los empleadores. Compartimos más información, en este caso contábamos hace un rato la, la próxima visita del gobernador, ¿no? el próximo jueves 11, estará en Pilar, así se prevé que se entregue un subsidio de 3 millones de pesos para el colegio Carlos Pellegrini, así va a funcionar un polo educativo regional, es lo que prometen desde el, el partido de Pilar de las autoridades municipales. Le conté un rato que Cristina Fernández de Kirchner tiene dos nuevos aiscados. Sí, sí, sí, me parece que pasado. era una información que no tiene nada que ver con, uh -huh. con nosotros a nivel distrital o a nivel regional. Pero sí, Pero sea, dos madrinazgos presidenciales en José de Paz. Este domingo José de Paz tuvo los dos primeros madrinazgos presidenciales de la señora Cristina Fernández de Kirchner, cuyos aiscados fueron Ana María Álvarez y Pablo Benjamín Ballesteros, uh -huh. ambos séptimo, séptimos hijos. Uh -huh. La ceremonia tuvo lugar en mediodía del domingo, en el día de ayer En la parroquia San José Obrero En representación de la presidenta Lo hizo la señora edecana, coronel María Panza Y en representación del intendente municipal de Lo hizo el señor presidente del consejo deliberante de José Paz El concejal José Mondoví uh -huh. En compañía de, eh, bueno, hubo varios otros funcionarios La ceremonia fue realizada eh, por el diácono Rubén Zárate de los misioneros de la Sagrada Familia y los estados fueron Ana María Álvarez séptima hija de Nilda Sena y Jorge Álvarez eh, Pablo Benjamín Ballesteros séptimo hijo de Reina Gómez y Juan Ballesteros así que tiene dos dejados ya en el distrito la presidenta Cristina Fernández yo no me que era de no. la madrina. ¿cómo va a venir de la mañana? Bueno, pero el la madrina, y alguien lo Me quería imaginar, Dios. No, más de aquí que viene el Nintendo ¿no? Switch con ese van otro representante, está. Qué fashion que Nosotros les contaba y agradecíamos, empezamos a agradecer nuestra mala edición de los saludos que llegaron por el Día del Periodista, la gente de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, de la URWA, nos envió un saludo el día de ayer, 7 de junio. La URWA les hace llegar un pertinente saludo a todos los periodistas comunicadores sociales y dice... Este día de periodistas nos encuentra a la gran mayoría de los comunicadores sociales en un escenario donde la confrontación en distintos planos parece reducir la carga simbólica de esta fecha. Una actividad como otras que está acusada por la lucha en los reclamos por mejoras mejores saliar, salarios y condiciones de trabajo y la defensa del sistema de salud solidario, así como todos los puestos de trabajo y agrega como rasgo particular la discusión del valor y proyección hoy de una profesión sometida tal vez más que nunca, a la presión que ejercen los intereses de las corporaciones comunicacionales como una expresión contundente de que forman parte del poder real. El Día del Periodista contiene hoy en Argentina cada una de las acciones que los comunicadores sociales están organizando despliegan para preservar sus derechos conquistados, el Estatuto de Periodistas, los convenios colectivos, superando visiones corporativas e incorporando desde hace mucho tiempo a todos aquellos actores de comunicación social surgidos ...al calor de la creación de medios alternativos... ...y de, y de dignas, más allá lo insuficiente, resistencia ...a la comunicación de sentido único, oligopólica y monopólica. Este Día del Periodista nos encuentra hoy consolidando nuestras relaciones... ...con miles de colegas de toda la región, celebrando los 33 años... ...de la creación de la Federación Latinoamericana de Periodistas, en la FELAR... ...y participando en el debate impulsado por el Observatorio de Medios... ...sobre la crisis mundial y la crisis de la comunicación... ...realizado en la Biblioteca Nacional... ...jueves y viernes pasado... ...y lugar donde participaron muchos comunicadores y periodistas... Eh, ...la semana pasada... ...esta batalla cotidiana de comunicadores sociales... Que, hace, ...que hacen con ideas y cuerpos en acción... ...que se manifieste desde cualquier medio audiovisual... audio ...audiovisual... ...diarios, radios, revistas... ...agencias, páginas web... ...medios eh, pequeños... ...en la capital, en Banco de Buenos Aires... ...barrios, localidades que hace, afrontando distintas adversidades, eh, salarios empobrecidos precarización laboral, despido, persecución sindical y profesionales con censura, a través de diversas formas de respuesta, pasa por este día del periodista, aunque parezca demasiado. Como pasan y están presentes en este y en todos los días del periodista y en aquellos que no lo son, los más de 100 periodistas desaparecidos. Lo afirmamos en los últimos años y lo reiteramos hoy con su absoluta vigencia. Peleamos por un mundo mejor, por un mundo mejor sea posible y también para que un periodismo mejor sea posible. Ni ajenos, ni callados, ni neutrales ante la mentira organizada, ni ajenos, ni callados ni neutrales ante la desocupación, el hambre y la injusta distribución de la riqueza. 7 de junio, día del periodista, 7 de junio 33 años de creación de la Federación Latinoamericana de Periodistas, comisión directiva de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, 7 de junio del 2009. Es uno de los saludos que nos enviaron, decíamos, recibimos varios durante el fin de semana. Agradecemos a todos ellos y compartimos este lo ¿no? que tiene que ver con cuestiones que vienen, que vienen planteando desde distintos sectores vinculada a la presión que re reciben los periodistas en estos últimos tiempos. Y eh, no nos mantiene al tanto del de, proyecto de alfabetización Yo Sí Puedo. Uh -huh. Contábamos el viernes pasado que se estaba desarrollando justamente ese día un examen final para varias personas que habían participado de este proceso, en el cual aprendieron a leer y escribir, y que el examen final era una carta que elegían a quién escribir. Bueno, nos mantienen tanto, no les sabré cómo se estuvo desempeñando justamente esa jornada. Dice, hola compañeros, buen día. Eh, en un ratito dejo de escucharlos, pero no quería irme sin pasarles los nombres de las personas que aprendieron a leer y escribir en William Morris y que hicieron su cartita, que es el examen final, el día viernes pasado en la salita que se dio un lugar para el método de alfabetización. Yo sí si puedo. Eh, sus nombres y edades son... Celsa Benítez, de 48 años, Margarita Farías, de 73, Lidia Navarro, de 78, Tadeo Romero, de 77 años, Pedro Martínez, de 78 años, Elcira Gambarte, de 79, y estas personas que son mayores alguna vez fueron niños y no aprendieron ni desarrollaron inteligencia. A esa edad no cumplieron los sueños de estudiar, de sus estudios. No 7 eran la primera vez que escribían una carta a alguien lloraron mucho, los aplaudieron mucho y ahora van por la segunda etapa que es afianzar la lectura y la escritura en el Vos Podés a la escuela de adultos formal a soñar, lo que vayan a estudiar de aquí en más, depende de ellos y a nosotros se nos queda el corazón lleno de esperanzas porque si te sentimos ahora no filman con el dedo y saben lo que les hacen filmar porque lo leen un abrazo eh, y hagan bien el not dice como siempre con mucho viboreo, nora y que nos hace información vinculada a justamente eh, ¿no? Estos vecinos que el viernes pasado reunieron el examen, escribieron una carta Y de esta manera finalizaron La primera etapa del uh -huh. programa de Ahora se viene la, la segunda parte Que es eh, la lectura ¿no? sí, sí, afianzar la lectura Y poder, lo que quieran, seguir En la escuela de adultos ¿no? Para poder estudiar Bueno, felicitaciones a toda la gente que... A Celta, a Margarita, a Lidia, a Tadeo, a Pedro y a Alcira, por el ejemplo, ¿no?, de a los 73, a los 48, los 78 años. Uh -huh. decir, bueno, esta materia pendiente no me quiero, no me quiero quedar. Esta la quiero, la quiero ganar y van para adelante, vamos por más. Estás escuchando GFM Tincunacos. No sabo. Hola, ¿puedes escuchar? ¿Qué pasa? ¿No puedo mandar? ¿No puedo mandar? ¿Podéis decirme? ¿Me vais a dar mi? No está tan que te oiga. No ver a la encuentro Red de Centros Comunitarios, Movimiento Nacional Los Chicos del Pueblo. Reivindicamos la campaña El hambre es un crimen y nos pronunciamos en contra del intento por bajar la edad e imputabilidad de imputabilidad del libre. El hambre es un crimen. Rueda 21 horas por SMT Nago 107.3 Comenzá a transitar Por el camino del rock and roll Conduce César Espada Con lo mejor del rock country Por el camino del rock and roll No te puedes perder Estás escuchando SMT Ngunato Tu voz Bien, Comunidad de Alquim, 666 90 50 52 Estás organizando con las noticias Toda la información por Tincunaco FM 31 minutos pasan de la hora 10 de la mañana que estamos acá en Encuentro con las Noticias 1566 90 50 02 es la vía de comunicación para que toda la gente que está escuchando se pueda comunicar con nosotros y nos mande un mensaje de texto y nos cuente lo que está pasando en nuestro barrio o algo que bueno eh, a ellos le parezca importante y que bueno, seguramente nosotros lo vamos a difundir Bueno, con más información, en la mañana de la 107.3 compartimos recién parte del comunicado que nos ponga la gente de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Repasamos una noticia que van a beneficiar a muchos vecinos, por ejemplo, tiene que ver con que va a van a incrementar el servicio de la línea San Martín, van a pasar de 187 servicios eh, corridos los días hábiles a 200. ¿sí? Se va a incrementar un 7% la cantidad de servicios, van a mm, pasar algunos servicios que hacían desde Burlingal a retiro eh, sin parar en todas las estaciones, hacían servicio rápido, y ahora van a um, parar en todas, y además se va a incrementar la cantidad de servicios eh, que parten desde Pilar y desde José C. Paz. El nuevo cronodrama, que es el número 6, se puede retirar hoy, que comienza de poner en vigencia, en todas las estaciones de trenes del forro de San Martín, y los próximos días se va a poder retirar también del de Centro de Atención al Usuario en la Terminal Retiro. Contamos también un rato, hoy a las seis media de la tarde en forma gratuita se va a presentar la obra teatral Darse Cuenta con Víctor Laplaz, Virginia Largo, Mario Pazic, Manuela Bravo, Rodolfo Pérez y actores bajo la dirección y otros actores locales bajo la dirección de Daniel Markov en el Teatro del Paseo del Mercado Concentrador en Ruta 24 y Ángel Gallardo. La entrada es libre y gratuita, hay que reservarla solamente hoy, lunes 8 a las 6 y media de la tarde. Te cuento también, Dani, que se encuentra abierta la inscripción para los talleres de dibujo y pintura de niños y jóvenes en el Centro de Arte no, eh, en el Centro de Arte que está en Roca 850 de San Miguel. Estos talleres son gratis, así que sí. toda la gente, todos los niños y niñas y jóvenes y jóvenes que quieran eh participar de ese taller de eh, dibujo y pintura que se acerquen a Roca 850 San Miguel. También seguimos así con la cuestiones que tienen que ver con el arte la cultura. Va a haber un reportaje público mañana martes 9 a Selva Alemán y Arturo Puig en Pilar. En el marco de estos reportajes públicos, mañana martes 9 a las 8 de la noche en el Teatro López de Vega de Pilar, se va a desarrollar un nuevo reportaje público, esta vez a Selva Alemán y Arturo Puig. Hay que reservar la entrada, la entrada es libre y gratuita, pero hay que reservarla en la Casa de la Cultura de Pilar en Rivadera 370 va a coronar esta, este reportaje público el periodista Luis Mazas. Mañana, martes 9, a las 20 horas, en el Teatro López de Vega, una entrevista a Selva Alemán y Arturo Cuey. También cuento que hay pensiones asistenciales para madres de siete hijos, mayores de 70 años y personas con discapacidad. Este asesoramiento es gratuito, así que bueno toda la gente que necesite estas pensiones Se van a empezar a transmitir eh, bueno, el día 4 de 21 de mayo en el Comedor Nuestra Señora del Encuentro. El día 4 de junio estuvieron en la Escuela Media Número 3. Y este 18 de junio, ya que faltan 10 días más o menos, en el Comedor Nuestra Señora del Encuentro, que queda en Tobago 4300 y Croacia. Eh, bueno, acá se van a empezando a transmitir eh, estas presiones asistenciales para madres de siete hijos mayores de 10, de 70 años, y pensé, eh, personas con discapacidad. tengo más noticias del ámbito regional. que Cada responsable del chamadero más grande de la provincia, hasta el momento se recuperaron piezas valoradas en casi un millón y medio de pesos. Fue detenido en la noche del sábado, en la Panamericana, se trata de Alfredo Norberto Montivero. Todo comenzó hace dos meses cuando allanaron una casa en Delviso, con decenas de autopartes robadas. Dos después de que fuera allanada una casa en el viso, y se descubriera casi un centenar de autos robados y miles de autopartes, el sábado de la noche cayó el hombre señalado como responsable de manejar ese desarmadero, que con el correo de los días se comprobó que tenía varias ramificaciones, lo que llevó a ser denominado el más grande de la provincia de Buenos Aires. Según informaron fuentes policiales, poco después de... ...las 8 de la noche del día sábado, fue aprendido Alfredo Norberto Montilero... ...un conocido vecino de Delviso que desde hace años se dedica a la venta de autopartes. La detención se produjo en la intersección de la colectora de Panamericana... ...y la calle de Patrillas Argentinas, a metros del barrio Fonavi, de la localidad de Garina Escobar... ...aunque el acusado intentó resistir la detención, pudo ser aprendido luego de una persecución a pie... De acuerdo a los voceros de la Fuerza Policial, luego los allanamientos, Montivero se había erradicado en la ciudad de Rosario, donde aparentemente habría intentado retomar su actividad. Hasta allí llegó una comisión policial a cargo del capitán Fernando márquez de la Policía Distrital de Pilar, quien además está a cargo del caso. El uniformado local contó con el apoyo de una comisión de división de sustracción de automotores de Vicente López. La policía venía siguiendo de cerca a Montivero, que se desplazaba en un eh, coche Pass-Up color gris. Eh, el sábado de la noche al llegar a Darín pudo ser apresado. Con él viajaba Jorge Ariel Orlando Barreiro, alias Peter, acusado también de integrar la banda, y una tercera persona que está siendo investigada, ya que se estima sería el nuevo socio de Montivero en Rosario. El del Vicente está acusado de manejar una red dedicada al robo de autos y venta de repuestos. La conexión de la organización llegaron hasta los locales de la venta de la calle Warner eh, Warner perdón. para tomar una real dimensión de la banda hay que decir que diez en 10 señalamientos la policía logró incautar 110 toneladas de respuestos de autos valuadas en un millón y medio de pesos la investigación comenzó en Del Vizo donde funcionaba el centro de corte y logística de la banda hasta el momento son 5 los detenidos mientras que uno de los integrantes dice prófugo por lo que continuarán las investigaciones Las bocas más importantes que comercializaban los respuestos sustraídos de estos robos estaban ubicadas sobre la avenida warnes en la capital. La denuncia de los vecinos de Delviso por la inacción de la policía sobre lo que aseguraban que a las claras sería, se sabía un signo como desarmadero. Los uniformados de la distrital, con el apoyo de la y el grupo de alcohol, empezaron la desarticulación de esta banda entre tres viviendas Hechas eh, una ubicada a unos metros del centro del Viso, sobre la calle Florida y Santa, y Santa Celia, frente a las vías de Ferrocarril Belgrano, fueron encontradas autopartes de más de 90 vehículos de lujo. ¿Sí? Hay varias marcas, eh, Forreger, Renault Laguna, Puyo 307 y varias otras eh, que fueron incorporadas a la, a la causa. Este fue el primero de 10 allunamientos que se realizaron en el distrito y en los ciudad de Buenos Aires se aseguran que se extenderán a otros puntos. 2.500 son unos de automóviles desvassados secuestrados en 110 son las toneladas de autopartes secuestradas, un millón y medio de dólares el valor de lo que se incautó por la policía, cinco son los detenidos en la causa, un prófugo por orden, por, con orden de detención y tres pornosallunamientos en la casa de desvio antes de desbaratar la banda. Diez fue el total de allanamientos que realizó la policía entre Pilar y la Capital Federal. Bueno, vamos a seguir compartiendo más música. Vamos a escuchar el track número 6 que se llama Sarawaito, bueno, de este CD, que eh, Eh, de este trabajo que armaron los, los chicos de Grupo Chalas Danza del Trueno, señor ¿sí? ¿no? Así es, señor Maldisco así que sí, lo que es eh, adquirirlo puedes pedir como dan Danza del Trueno Grupo Chalas, eh, música muy buena bueno, ahora queremos sí escuchar el tema número 6, Sarahuayco <risa> escuchando it's the energy un unidacta, escritor, poeta, literato, profesor y también vecino de José C. Paz. Medorio Pobre. El total de mi trabajo, de mi poesía, está este, titulado Primeros Intentos y luego hay una especie de subtítulo que se llama Hombre sobre el Grito y como prólogo a toda la estructura eh, poética que Tengo una, una poesía que no puedo fechar, porque ves, se ha sacado de varios cientos de temas. ¿Te, no te, te, te, te, te. <risa> ¿Te gusta cómo cantan? Entonces no los maten llegamos, no a estas medidas. En Argentina, los derechos de los pueblos originarios son atropellados día a día. Uno de ellos es el derecho a la tierra. El GAJAT, Grupo de Apoyo jurídico por el Acceso a la Tierra, es una institución comprometida con la lucha por la tierra de los pueblos originarios. Desde diciembre de 2006, existe en la Argentina la ley de emergencia de la propiedad indígena ley que permite detener los desalojos por una sociedad más justa para todos hagámosla cumplir, cumplir. infórmate en gajat arroba cepas cp.org www.cepas cp.org barra gajat Sumándote, sumamos. No van los desalojos no indígenas. Grupo de apoyo jurídico por el acceso a la tierra. Violencia familiar. Para saber de qué se trata. Mi, mi marido... Eh, al momento lo que está bien, pero a veces me insulta y también me levanta la mano. Y yo... yo siento que tengo que aguantar. No sé qué hacer. No sientas vergüenza. Esto que te pasa a vos le pasa a muchas mujeres. Si ya te de tu familia y de tus amigas, volvé a vincularte. Seguro que te van a escuchar el cariño de la gente que nos quiere bien no cambia por más que pase el tiempo nosotras tenemos derechos la violencia familiar no es una vergüenza es un delito no te aísles pedí ayuda ¿no te dije que no cuides con esos típicos pagos? desobediente malcriado y no, no llores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 85.000 mueren a causa de los golpes recibidos. Fácil es quererte, fácil de verdad. No hagas a tus hijos lo que alguna vez te hicieron a ti. Yo tengo derecho Tú tienes que ir. No, no tenemos que ir. Tus derechos en radialistas. .net. Visítanos. Visítanos. FM Dinámico. Tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002.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 y nueve minutos pasan de la hora diez de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Te cuento que tu vía de comunicación con nosotros es el 1566-9050-02 o si no nos puedes poner un correo electrónico alfabetinconacomarrabasasacup.com.ar Gracias. Continuamos con más información del ámbito regional, ya viene el segmento polideportivo con la 107.3. Repasamos que durante esta jornada se pone en funcionamiento el programa número 6 de la línea de Ferrocarril San Martín, un beneficio para muchos vecinos, así que averiguar, se incrementan en un 7% las frecuencias en el Ferrocarril San Martín, pasan de 187 servicios diarios a 200 y hay novedades que tienen que ver con los servicios rápido y semirápido. Así que hoy, durante todas las jornadas, estarán entregando, si uno lo solicita en todas las ventanillas de las diferentes estaciones, el cronograma con el horario número 6. Después, durante la semana, se va a poder conseguir en la terminal del retiro, en el servicio de atención al pasajero. Otra información que tiene que ver con un beneficio directo para la vecinos, tiene que ver con que, según comunicado de prensa, tanto el Banco Nación como el Banco Provincia deberán entregar 20 pesos en moneda a clientes y no clientes de ambas entidades, en San Miguel el Banco Nación será el encargado de entregar 20 pesos de moneda por cada persona que así lo requiera, en José Bas, el Banco Provincia, en San Miguel y el Banco Nación, en Moreno ambos, en Provincia y en Nación. Cuando falta 9 minutos para las 12 nos metemos en el segmento polideportivo. Tu información la escuchas todas las mañanas. Había 25.000 mil obreros y el día de hoy hay 7 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos. Me encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Y vamos saliendo paso al segmento polideportivo Pasó de todo también el fin de semana en cuanto a lo deportivo Entre algunas de las cosas más presalientes jugó la selección argentina Para muchos, olvidable partido en el que le ganó 1 a 0 a Colombia Pero no voy ser yo el cable hable de deportes, sino el señor Leonardo Ruiz ¿Cómo estás? ¿Tú vos? buenos días a todos, acá andamos nuevamente el lunes Informando un poco a la gente de información deportiva del ámbito regional y nacional Como Dirigimos que empezar con el triunfo de Argentina Este no fue mucho peor a, a Colombia, por eso le ganó 1-0 solamente. Uh -huh. En la cancha un gol de casualidad me parece que fue, ¿no? Y además un gol de una persona que no se esperaba, estaba en la cancha Messi, estaba sí, en bueno, la cancha Tigre, estaba que era Maradona. Y necesitaba que todavía Maradona. Estaba Verón, eh, eh, Milito de una serie de apellidos que ilusionan cuando uno los escucha cuando lo ve jugar en el fútbol de afuera y ¿sí no terminamos el gol el Catadilla el, Cata el tipo menos impensable de... aparte uno también imaginaba al principio el Catadilla bajo una selección bueno, hizo su debut y bueno, concretó este, este gol que cayó de, no de, del cielo, sino del, del defensor de Colombia ¿no? uh -huh. que le cayó en el pit bueno, aprovechó esa situación para empujar la pelota hacia la red Bueno, ahí concretó el gol de Cata en la selección, que le dio el triunfo a la Argentina frente Colombia en el Estadio de Río ahí, 1 a 0. No pasó demasiado, más allá de en cuanto a los futbol, lo futbolísticos, no. Después tuvo, el, el, el campo estaba o no estaba, que los piojosos, digo, los chicos que tienen los piojos de sal, necesitamos estar. Maradona criticó no. duramente el jueves, eh, que el Estadio de Río era un asco, digamos, que era... Eh, un pisadero. Un pisadero y que él jugaba, estaba mejor la cancha donde cuando jugaban un que... ¿no? que el, el, el campo de River y decía bueno si no te gusta el equipo de River yo no soy de, de, de, de, no, andate a jugar Fierrito con la selección el, el paso te haría bárbaro de los pibes a la selección, a la selección jugar en Fierrito más allá bueno el viernes se, también eh, se retractó un poco Maradona el titito esa plancharre y dice no dijo, la, la verdad que no era tan así como yo pensaba estaba tan destruida y bueno después el sábado fueron a jugar la selección frente a Colombia donde ganó un bajero solamente con el gol de Catarí es también se bajó, lo bajaron rápido, digamos, fue un partido muy interesante, el día viernes del Potro perdió con Fer, así que una, en el final es donde pensábamos que íbamos a tener nuevamente un una Argentina nacional de Rolanganón, no, no pudimos tenerlo, así que se despidió del torneo del Potro. Luego, en el premundial femenino que se juega aquí en algunas argentinas, la selección femenina de Güell casi está precalificada eh, pre para el mundial, le ganó eh, 3-0 ante Chile, así que vamos a ver qué pasará en el día de hoy para las chicas argentinas, el premundial femenino que recordemos se juega en el que viene en Japón. River, River este, está ofreciendo jugadores antes que se venga a nuevo campeonato. ¿Estamos con las selecciones o no? Puede ser también. Este, y bueno, del paso renovar un poco este equipo, ya está, me parece que ya, ya está gastado, ¿no? Sí. Está ofreciendo Falcao y Bonanauti, así que eh, pretenden atraer a Salihola nuevamente. Y ah, se me fue el nombre de este de, del otro... Hay más, exactamente, están pretendiendo pre pre pre de Rossi y por ahí se suma el Borrito también para nuevo, la nueva camada de viene, o vieja nueva, como vos quieras, hablamos del señor Zambrana. Uh -huh. Y bueno, también está en la venta a Umara y Ferrari, así que vamos a ver qué será pasando esta semana a ver si puede construir hasta algunos jugadores y venderlo para traer a estos viejos nuevos jugadores. Ahora, de las últimas eh, ya está definido la ruta del París Argentina Dakar o el Dakar si quiere Argentina uh -huh. será en Chile 2010, comenzará el 1 de enero y contará con 14 etapas. Los pilotos recorrerán 8600 kilómetros en 16 días y empezará y terminará en Buenos Aires como sucedió a principios de este año. Creo <música> bueno empezar un rally en 1 de enero. <risa> sí, la verdad que me... ah, vos de main. Ah, look it if te cuento un comino enero me voy de, claro. de Ar Argentina va a Argentina a pasar primero de año porque mañana cor. Tengo que concentrar, tengo que concentrar. Sí, algo muy bueno lo que está pasando en Tucumán, en el interior de Tucumán. Este, el año pasado Teco está veniendo en el argentino A. La verdad es que hizo una campaña impresionante, increíble y ya está de, de vuelta en, en, en la primera A de acá de la Argentina. Te cuento que él Toda la provincia de, Tucum de Tucumán está festejando este ascenso, de uh -huh. cuento que el micro ya está pisando, o de hecho ya pisó la la, la capital de Tucumán, donde lo recibió toda una multitud, como no sé, sería como si Argentina ganara el mundial, sí. fue algo así, pero con el equipo de, de la ciudad que está el de Tucumán la gente se lo a acostado la ruta, la verdad, impresionante, todos los tucumanos están muy contentos por el asunto de Atlético de Tucumán, que jugó el sábado en Córdoba y les pudo ganar, este y bueno, así asegurarse la plaza para la primera nacional, digamos, en fútbol, los argentinos, así que muy felicitaciones a toda la gente al Atlético Tucumán que están de vuelta en primera AN. ¿Algo más? No, nada más. A, estaremos ayudando de vuelta con más eh, información de deporte. De deporte acá en el nacional y regional. Así que vamos a ver qué pasará también el fin de semana con el torneo Clausura. Que vamos a ver qué... Se me dice en su etapa final. Quedan tres fechas y vamos a ver qué pasa. El gran partido que se viene es Racing Boca. Así que vamos a ver si Racing le puede dar una mano. A Boca para que se vaya a la fondo de la tarde <risa> el, el clásico del fin de entonces Boca Racing Boca Racing que el ex presidente del prometió que si ganaba Racing uh -huh. Iba a regalar un plasma a todos los jugadores ¿Qué tal? Eh? Uno cada uno, así que saca la cuenta cuánto Un plasma casi 12, 13 lucrías Sí, sí. Son 22 Mucha plata, mucha, mucha, pero mucha plata Nos estamos llegando al final, junto al final del cemento polideportivo Al final de, de Encuentro con las Noticias Nos quedó fuera el informativo del parque En un rato lo vamos a compartir con la información nacional Desde la mirada de las radios comunitarias Teníamos muchísima información regional uh -huh. Le dijimos, pasó de todo el fin de semana No mentíamos, pasó de todo un poco Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 9 Para compartir las noticias del ámbito regional Y también lo que va pasando a nivel... Así ah, es, bueno, nos reencontramos mañana con toda la información Eh, bueno, para mañana vemos un montón de las series que están desarrolladas en el día. Así que bueno, los espero mañana. Hasta acá, se va Ya viene con el rock en la sangre después de Latinoamérica vive y no te de la 107.3. Mm.